20 horas 8 minutos. Es eh, poquito tarde, pero lo vamos a recuperar. En la 88.9 Radio Gran Rosario, Santa Fe, Argentina... ...vamos a dar comienzo a la edición número 59 de Boxeo Planeta. Y les aclaro. Hoy más que nunca en el Rincón Azul, Damián Casino... ...y su postura, su apreciación sobre el boxeo... ...siempre inteligente, a mí me va a resultar difícil... ...pero hoy prometo desde mi Rincón Azul... Darle pelea Yo sé que él me lleva una ventaja en trayectoria En oficio Pero ya que me subo al cuadrilátero Voy a dar todo lo que tengo ¿Sabe por qué? Porque no lo puedo defraudar a usted que está del otro lado Y Damián no lo va a defraudar Porque él tiene ya una trayectoria Vamos a hacer lo siguiente Usted tiene que hacer de cuenta que Damián Casino es Sergio Maravilla Martínez Sebastián Andrés Luján eh, Tiene la fiereza La garra y el gimnasio del chino De Margarita Maidana y además tiene el corazón, el coraje de Sebastián Andrés Luján pero en sus mejores peleas como Margarito y yo soy más pequeño que Rossi y más chiquitín que Narváez la verdad, la verdad qué desilusión que me llevé pero ahora se va a presentar Damián Casino y después yo le prometo, yo le voy a buscar el hierro corto, voy a ir a buscar a corta distancia porque si Damián me agarra en la media distancia yo calculo que sueño a los dos minutos catorce me cuentan pero catorce minutos no catorce segundos damián cómo te va cómo te va luis bueno después de y <risa> sí, yo te con todo te habrá dado esta presentación sí. eh, estamos dispuestos a, a desandar eh, bueno este programa número sí, sí, 59 de boxeo planeta Y me parece que viene de chisporroteo el sí, asunto, ¿eh? Vamos sí, a, sí, sí. a dar cada uno su parecer, eh, bueno, en lo que fue seguramente la pelea tan polémica de Omar el Huracán en Arbaez. Pero bueno, me gustó, me gustó la apreciación de polémica. Sí, muy sí, sí no, no, porque lo veo usted que, que se vino dispuesto sí. a tirar de todos los ángulos y bueno, yo también voy a tratar de responder a mi manera. No Cuidado te, que cuando no, me no. siento acorralado también tiro. No tengo y, duda. Y si tengo que sacarle algún golpe de nocaut, bueno, voy a tratar. Pero, Pero va usted a lo que seguramente me parece claro. que viene como Narváez con la guardia sí. alta. Eh, sí. dispuesto a, a no regalar nada sí, bueno, está bien que desde el rincón le digan tapate, pero Mar Narvaez tiene grima boxística como para por lo menos decir oh, está bien, es gallo, no es mini mosca no es mosca, pero no puedo defraudar a la gente por lo menos tengo que intentar desbordar una vez, pero bueno, vamos a ir despacito, porque... y se viene enojado con un técnico también en fin. un poco sí, bueno, sí, bueno, sí, a... sí, porque yo a... le creía a Barrera Bueno, bueno, lo vamos a charlar en, en este creí programa. Le creía Barrera. Está bien, está bien. Y me parece no que no se ponga mal, compañero. No, lo, lo veo, bueno, no pero lo que un pasa es que sí. A ver. sabe qué sucede, De ahí, amigo, y nunca había ponderado, Damián Casino. Este, es tanta la gente, tanta la gente que ya está harta. Deber más perder que ganar a nuestros compatriotas Que le dejamos toda la responsabilidad Sergio Maravilla Martínez ¿A, ¿A usted no le dan maneja a sus compañeros en la, en, en la 8? Cuidado que por ahí Sí, no, en o Omar 8... piensa Cada dos por tres. Ah, que le gusta oye, mucho el boxeo. Oye, ahí viene también. Me dice, Negrito, ¿y cómo lo ve? Y yo le dije la vez pasada, mira dame dos minutitos, yo, en, en menos de dos minutos. Y después lo tengo que aguantar yo aquí en la 88.9 No, pero usted Cuidado. tiene aguanta, usted tiene fondo, usted hace Tengo gimnasio, fondo, bueno, ¿Y? vamos a tratar a ver qué pasa. Que, ¿Sabe cuántos boxeadores tendrían que imitar a Damián Casino? Bueno, Luis, eh, vamos a darle un poquito el, el tono que corresponde a este programa número 59. Sí, señor. Tenemos mucha información, le vamos a dejar las vías de comunicación. Eh, se pueden comunicar al teléfono de la emisora al 424-2769 uh -huh. o nos envían un mensaje de texto al 156-418-262. También eh, tienen la posibilidad de escuchar Boxeo Planeta a través de www.boxeoplaneta.blogspot.com O a través de www.radiogranrosario.com.ar que es la opción que da a la 88.9 de entrar en su web y poder escuchar eh, bueno, la emisora en vivo desde cualquier parte del planeta que te encuentres. Esto es eh, Boxeo Planeta desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina. Y mi compañero y amigo Luis Parpaceli comienza con la información de esta manera. Eh, como usted lo sabe, lo ha visto Y obviamente debe tener su apreciación En el Madison Square Garden En el reformulado, enriquecido Y modernizado Madison Square Garden de New York En la categoría pluma eh, Se presentó una figura Que yo había seguido a través del Canal 45 El canal, el canal Golden eh, Que tiene un programa que se llama Golden Knockout Que generalmente tiene el apoyo Periodístico de, de mexicanos que saben Y mucho del tema se presentó Miki García eh, frente a Pez Martínez en un knockout técnico en la cuarta vuelta realmente de, de, de antología eh, y presenta ahora un récord de 27-0 con 23 peleas antes de la vía, de la vía rápida. Eh, el, el noqueador se impuso en su ley y ahora parece ser que a Miki García eh, le espera salido, le espera a lo mejor caballero... Eh, Este chico, Miguel Ángel García, nacido en 1987, es indudablemente un muchacho que en los guantes este, le mete pimienta, ¿eh? no le mete nada que sea raro que a usted le parezca. Realmente pega y duro, contundente. Y por supuesto vamos a estar hablando de lo que fue la amplia derrota de nuestro compatriota, de Omar Andrés Narváez, 36 años, que había acusado la balanza 53 53,50 kilos, que intentó eh, arrebatarle en la categoría gallo de las dos organizaciones, Consejo Mundial de Boxeo y Organización Mundial de Boxeo, a Nonito Donaire, filipino de 28 años, que acusó la balanza 52 kg 700, kilos, y el árbitro de ese combate fue eh, Benji Esteves, y que por supuesto terminó en la decimosegunda vuelta, donde las tarjetas se fueron desgranando las tres iguales por 120-108. Yo en realidad... Tenía siete puntos claritos a favor de Donaire. Y, por supuesto, a partir de la cuarta vuelta advertí, presentí, olfatié que me parece que las cartas estaban echadas. Eh, en un momento determinado recibo un mensajito de alguien que sabe y mucho de esto, que me dice que él creía que el huracán se iba a soltar a partir de la octava vuelta. Y yo decía que era eh, lo más conveniente, que era lo que yo, por lo menos, haría desde el rincón humildemente ¿no? no soy técnico, soy un periodista con una apreciación que puede ser compartida o no. Pero esto no sucedió, y en realidad me siento de alguna manera defraudado porque, si bien es cierto, mini mosca y mosca son eh, lo, los, los quilajes, el peso, la libra por libra que dio siempre Omar Andrés Narváez, un excelente boxeador, este, a mí me parece que le faltó eh, ese costadito de fuego sagrado para ir al menos sobre el final este a cruzarse. Y usted me dirá, y sí, pero era nocaut seguro, no tenga duda, que es probable que hubiera sido nocaut seguro. Pero para mí hubiera sido una derrota factible, porque subió a intentarlo en Gallo, porque subió frente a Nonito Donaire, uno de los seis o siete mejores boxeadores, y porque de alguna manera hubiera sacado eso que hoy se comenta en el ambiente del boxeo, que fue por un puñado de dólares y en realidad para mí empaña un poquito la carrera de Omar Andrés Narváez porque era y es uno de los exponentes eh, más importantes de los últimos años en el boxeo argentino pero bueno, a lo mejor él de alguna manera busca algún rival en la categoría supermosca donde se sienta mucho más cómodo eso sí tiene que ser un asiático de fuste para recomponer un poquito las cosas yo lo vi de esta forma nunca jamás le encontró a Don Aire que no le alcanzó Nada más que con ser un boxeador que apuntaba y tiraba, no expresó un repertorio amplio, no le hacía falta. Ah, mamita, pero cuando metía esas manos derechas, se hacía sentir. En la cuarta yo pensé que Omar iba al piso, este, y después cuando se lo propuso, pegó, pegó a discreción. Y en una pelea pobre, en un combate pobre, se nos fue una ilusión. Ya venía amargadito con Rossi, pero eso es otro tema va a comentar, va a darme su apreciación que usted valora y que yo valoro Damián Casino Bueno Luis, yo en, en mi apreciación me parece que disiento con lo que vos decís porque me parece que lo de Narváez fue hizo una pelea inteligente no creo que le hubiese aportado mucho perder por nocavo a Narváez al contrario hubiese retrocedido Eh, en su carrera eh, no olvidemos que Narváez es un muchacho que anda por los 36 años con 11 temporadas eh, como puslista rentado y, y estaba combatiendo contra un Donaire de 28 años es decir, Narváez le estaba dando toda la ventaja en edad eh, prácticamente hay muy pocos boxeadores que estén combatiendo en el primer nivel con 36 años eh, Narváez que ...había llegado muy cómodo a la categoría gallo... Eh, a, Don, ...a Nonito Donair le costó dar la categoría... ...¿qué quiero decir con esto? Y que eh, Nonito Donair subió con, con varios kilos de más... ...a, a pelear con Narváez que, que sí estaban en peso gallo... ...es decir, le dio ventaja de kilos... ...tres, tres o cuatro kilos seguro... Eh, ...le dio ventaja de edad, de talla, de pegada, de altura... Y salir eh, airoso como salió Omar Narváez, con la cara limpia porque en eh, declaraciones posteriores después se lo vio eh, perfecto en perfecto estado. Llegar a las 12 vueltas para mí fue un buen negocio, como lo, lo titulé en el blog. Eh, tenemos que pensar de que a Don Donito Donaire se lo tiene como hoy por hoy eh, entre los cinco mejores pugilistas libra por libra del mundo. Y, y ahí también no comparto con mis colegas en el sentido de que Nonito Donaire si fuera un primera serie lo tendría que haber sacado por nocaut aunque Narváez hiciera una gran defensa como la que hizo el verdadero campeón o el fuera de serie como se lo llama tiene ese plus que sabe cómo descifrar cuando un boxeador como Omar eh, el huracán Narváez le presenta eh, bueno una situación ...técnica defensiva como la que presentó... ...el campeón eh, supermosca de la Organización Mundial de Boxeo... ...no supo descifrar eso... Eh, ...se lo opacó la noche... ...no conectó grandes golpes... ...si bien como dice Luis... ...sí en el cuarto round lo conectó a Omar Narváez... ...quien sintió la mano... ...pero la pudo asimilar bien también... ...tiró algún que otro golpe a fondo Narváez... ...y me parece que... ...bueno... ...como dijo Narváez... ...yo estoy ya para volver a pelear... Y si hubiese perdido por nocaut, sí hubiese mostrado coraje, hubiese mostrado aquello que todos les pedimos a los que vamos a buscar un título del mundo, esa sangre, ese corazón, les faltó. Pero me parece que eh, Narváez eh, se trajo una buena bolsa, eh, no, no quedó con una mala imagen porque no, no fue derrotado eh, con un nocaut contundente, y bueno, él hizo su mea culpa y dijo que bueno él tiene que volver a la categoría super mosca de la que no tendría que haber salido y me parece que ahí Narváez eh, todavía le queda eh, algún que otra pelea más, no mucho más eh, en este primer nivel que es donde quiere pelear y me parece que ahí sí coincido con, con mi compañero Luis Barbacel y lo quiero pelear con un filipino o con un asiático de primer nivel, pero en la categoría super mosca A mí lo que me duele es que si yo soy el matchmaker del Madison Square Garden, no lo tengo en cuenta para programarlo nuevamente. Eh, está muy buena la visión de Damián Casino. Yo siempre digo que una es la visión desde el boxeador estrictamente y otra es la visión del periodista que está obligado a darle cuentas al, al aficionado de por qué se sienta eh, en un determinado momento a ver una pelea y espera no que gane, sino la forma en que se gana o puede perder y la forma en que se pierde. Esto es común denominador de todos los deportes y en todos los órdenes de la vida. Y la gente sabe premiar esto. Porque no hay duda que muchas de las cosas, diría que todas, las que dijo Damián Casino son respetables. Pero el, el, el, el negocio eh, lo hizo y peleó para sí. Eh, y lo que uno espera del, del del que expresa una disciplina deportiva es que también pelee por la gente. Porque no en vano cuando se pelea para la gente, algunos aún no siendo campeones quedan en la retina y en la memoria para siempre, en este caso en, en el mundo del boxeo. Este, pero bueno, todo es respetable, de alguna manera este, creo que muchos colegas, incluso las tarjetas lo vieron de esa forma y comparto que sí, Don Aire lo tendría que haber sacado, pero yo dije siempre, y lo sigo sosteniendo que Omar Andrés Narváez es un boxeador excelente de una esgrima boxística irreprochable, pero ya en el Luna Park, cuando sintió una mano empezó a mostrar que aún en su categoría ya no era el que fue ya no era el que fue, así que espero que el cierre, lo espero eh, no con ansia, lo espero por él, ahora tiene que pelear para él mismo para que él se vaya conforme porque acá No se trata de dejar la carrera porque sí... ...sino cómo la quiero dejar. Cambiando de actividad decía un buen deportista... ...como es Juan Sebastián Verón... ...que se dedica al fútbol... ...quiero dedicarme dándole la sensación a la gente... ...que no juego y no robo... ...que cuando siento que ya no me gusta levantarme a la mañana... ...para entrenarme tengo que quedar en mi casa. Es como un denominador para el basquetbolista... ...para el tenista y para el boxeador. Pero usted escuchó las dos apreciaciones... ...no somos obsecuentes... ...somos antes que nada... Dos amigos del boxeo que nos tomamos la libertad de hacer crecer cada vez más nuestra amistad a partir de decir lo que nos parece que es lo que vimos. Esto fue en Boxeo Planeta. El análisis, la apreciación humilde que también usted la debe tener de lo que fue Nonito Donaires y Omar Andrés Narváez. Vamos a continuar con otro capítulo, con otra página que tiene que ver con la información y después nos vamos a meter con lo que sucedió entre Marco Hook y el pequeño Rossi, el oriundo de San Nicolás, con el que también teníamos cierta expectativa. Y bueno, y ahí se puso en juego este, también un, un, un, un, un tema vinculado al negocio, vinculado a cómo llegó al combate y demás. Lo vamos a analizar oportunamente. Vamos a agradecerle a todos los oyentes de todas partes del mundo. Eh, son cada vez los amigos que se acercan a mí y me dicen... Felicitaciones por cómo está armado el, el blog eh, Qué bueno Que Entran de todas qué, partes del mundo De Luis, todas qué, partes del mundo qué cosa tan... eh, y Bueno, yo digo que uno humildemente Intentó generar este Un aporte al mundo del boxeo Y bueno, parece que hemos hecho Algo medianamente aceptable Por eso la gente de Uruguay, de Colombia La gente de México, de Pueblo, de Querétaro De Sinaloa, Sonora De Yucatán, de Zacatecas, de Durango Boxeadores a nivel local y nacional, entrenadores, árbitros, gente del boxeo de Venezuela, de México, de los Estados Unidos, muchos de nuestros entrevistados nos han dado la posibilidad de jerarquizar este boxeo Planeta, Damián. Gestiones que Damián hace habitualmente a través de Facebook, a través de, de esa destreza que él tiene para contactar figuras, porque siempre sorprende, últimamente eh, nos tiene acostumbrado cuando no es este. El artillero Velasco es Sergio Víctor Palma, cuando no es Guajardo, cuando no es Luján, cuando no es Barbosa, cuando no es cuando no es, no es Tulio, eh, cuando no es el Cuti Barrera, y el mismo Rossi. Y en cualquier momento me parece que para nosotros, nos va a mandar un saludo a Mohamed Ali porque y yo a Ray Lenar, y, y no sé si mano de Piedra Durán, al paso no? que vamos. Y por qué no. ¿Y por qué no? Este, soñar bueno, no cuesta nada. Soñar no cuesta nada, como dice esa hermosa y bonita canción. Eh, agradecemos a todos el apoyo comercial. Eh, por supuesto, quien llama y diga Mi nombre y apellido es tal Mis últimos tres números de documentos son estos Ya participa por la remera de Olimpia Deportes Mendoza 1028 Exclusivamente la remera de Olimpia Deportes Mendoza 1028 Con el logo de Olimpia Deportes y de Boxeo Planeta ¿Mm? Recordamos el blog, por favor, Damián Cómo no, Luis www.boxeoplaneta.blogspot.com Eh, ahí está toda la información y de a partir de mañana tenés la posibilidad, si por tus horarios de trabajo, o estudio o de gimnasio no pudiste escuchar Boxeo Planeta en esta edición número 59, va a estar grabado el programa y vas a tener la posibilidad en nuestro blog de disfrutar de lo que es eh, Boxeo Planeta aquí en la 88.9 Radio Gran Rosario y Muy dando bien. una vuelta de página sí, pero... a, a todo este análisis eh, que hicimos al comienzo de nuestra edición número 59, eh, le contamos que eh, Adrián Broner le va a dar la oportunidad a Vicente Rodríguez, ¿eh? uh -huh. esto va a ser en Cincinnati, disputará el campeonato vacante Superpluma versión Organización Mundial de Boxeo, esto va a ser el 26 de noviembre en el US Bank Arena de Cincinnati, Ohio. The eh, Problem Broner es el clasificado número uno de la categoría de los ligeros en la organización mundial de boxeo eh, y bueno, eh, le va a dar la, la posibilidad, van a estar enfrentando, eh, bueno, el argentino va a estar combatiendo frente al estadounidense por la categoría, por el, el título mundial vacante en categoría super pluma. Muy bien, le mando un saludo muy grande a quien a su vez nos manda un saludo enorme, Gustavo Escauriza, nos está escuchando. Ah, Gustavo. ¿eh? El, es abrazo grande, siempre, el, sí, el abrazo sí, grande siempre, sí, sí siempre. Para para vos y siempre gracias. está por pendiente estar de Boxeo para... Planeta y eso es muy, muy valorable. ¿eh? Así es. Eh, lo mismo que Danielito Molero, que siempre me dice, lo, los escucho y suele felicitarnos por las entrevistas. Y, ¿Y el eh, gimnasio de Luciano Ploner no puede quedar afuera de nah, todos estos saludos. El gimnasio de Luciano Ploner pertenece a la casa sí, ¿no? eh? Como decimos habitualmente, nosotros tenemos la asesoría de Aníbal Bosque. De Enrique Sánchez... de Enrique Néstor Sánchez me, me mandó una información... Ah. Eh, ...vos sabés que Enrique... Sí. Eh, ...también eh, aparte de, de... ...estar vinculado bueno... ...a, a su página... Eh, ...Enrique Sánchez y la historia del boxeo... ...también eh, atiende boxeadores... ...está colaborando con... ...con el chico bueno Christian Díaz, Cristian Díaz... ...y bueno sí. ya tiene... Pelea, eh, ...pelea confirmada... ...para el 9 de diciembre esto Ajá. va a ser en el lugar en, en Puerto San Martín, si no mal recuerdo. Eh, lo que sí había una posibilidad de pelear en Citibel con el boxeador Elías Vallejos. Esto iba a ser eh, para el cinco de noviembre. Pero Ajá. me avisa Enrique que está cancelada, que está cancelado ese combate y que bueno, él quiere resguardar a su pupilo para para la fecha ya pactada, que va a ser el 9 de diciembre. 9 de diciembre eh, en Puerto San Martín. En Puerto San Martín. O, sí, sí, sí, le, le dije, y no, pero me dijo que no le fallemos. Decile al amigo Luis no. Parpaseli que, que vayan. Y bueno, le digo, Enrique, no, eh, si tenemos la posibilidad de, de llegarlos, eh, bueno, vamos a tratar de, de cubrir eh, esta esta gran pelea y a este chico que viene, viene, eh, Cristian Díaz. Eh, Lo lo que más respeto de Cristian es la, la preparación y el gimnasio que tiene. Desde ya este, podemos pactar para la semana anterior este, una charla con Cristian. No? Acerca de cómo está para el combate del día del 9 del 12. ¿eh? Cómo no, confirmado entonces que... vamos a estar eh, sacándolo a Cristian para que nos cuente un poquito... Eh, lo, que va, lo que va a ser su nueva pelea y también vamos a tratar de, de tenerlo a Lucas Obregón, que también creo que tiene uh -huh. un combate ya definido, creo que se va a hacer a, no sé si, si en Sportivo América, por el título rosarino, bueno, eh, o el título provincial, vamos a llamarlo a también a Lucas Obregón para que nos cuente un poquito eh, qué va a ser su combate. Hacemos, ¿Querés que va? Sí, sí, sí. Hacemos la primera pausa, Aníbal, quien nos pone habitualmente en el aire. Y después podemos eh... tener algún llamado como los que habitualmente sí, están saliendo en Boxeo pero, Planeta. Probablemente, probablemente. No le gustaría una voz femenina. Eh, sí, ¿cómo no? Usted me lo ha pedido. Sí, sí, sí. sí. Yo se lo pedí varias veces. lo que y pasa si que si tenemos suerte, hoy vamos a sacar una voz femenina eh, aquí en Boxeo Planeta. sí Me enojé mucho con un muchacho, ¿cómo se llama ese chico que usted me dijo? Eh, que también es el hombre ah, del fútbol que está por tener competencias. Walter ah, Perazo puede ah, bueno. ser Martín Perazo, Martín, Martín Perazo, algo así. Este, bueno, yo seguí el boxeo también de los Juegos Panamericanos donde no Ah, vamos a dar algunos resultados. Pero en un momento determinado dijo se terminó para los hombres, que es lo que más importa en el boxeo y por ahí, qué sé yo, yo no comparto. Yo digo que hoy las mujeres se han ganado la posibilidad de que digamos que son tan importantes las medallas que puedan aportar tanto los hombres como las mujeres. ¿Sí? Ah, la pausa entonces. El día no termina cuando el sol se va. Boxeo Planeta. En 88.9 estás compartiendo Boxeo Planeta. En Zona Sur, agente oficial vigía es... Brollo, representaciones...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 Comunicate con la producción de Boxeo Planeta. Directos 424-2769, 421-1059 o por email a radiogranrosario.com.ar Muy bien amigos, eh, seguimos en Boxeo Planeta. Eh, desde aquí de Rosario, Provincia de Santa Fe, República Argentina, edición número 59. El 3 de diciembre, en el sí, Madison señor. Square Garden, de Nueva York, eh, en una velada realmente interesante, va a combatir nuestro coterráneo Sebastián Andrés Luján. Eh, fue presentado ya el, el, el, digamos, el festival, Se la velada, presentó se... Todo, todo el resto de los combates, tuvo el estadounidense, el invicto Mike Jong, justamente que sí. va a combatir con Sebastián Luján, eh, también estuvo Mike Lee eh, el polaco Powell eh, Rajin Bull eh, Wolak, el dominicano Delvin Rodríguez bueno, todos se reunieron eh, en lo que va a ser eh, el, bueno, el contexto de toda la velada de, en la que va a estar combatiendo Sebastián Iron Luján Ajá. y bueno, esperemos que Que el Rosarino sí, sí. Eh, tenga la posibilidad de, de ganarle al invicto Mike Jones Y bueno pueda acceder a esa tan eh, querida chance de título del mundo eh, En categoría Welter frente a André Berto, André Berto. Eh, La que va a ser un, un combate, digo yo, para, para alquilar balcones No, sin duda, sin duda Y, y, y Sebastián está, está bien, está afiladito Este, y tiene muchas ganas sí si bien John muestra una carrera ascendente eh, viene ganando muchos combates por nocaut eh, el hombre nacido en Filadelfia eh, dijo eh, respetar mucho a Sebastián Luján eh, por la más de todo por los púgiles que ha enfrentado Sebastián claro. Luján Sí, le miró el palmarés y eh, no olvidemos que claro. Eh, le sacó el invicto al filipino eh, Mark eh, Hasson Mellingen, Mellingen eh, sí, Cuando se lo llamó A Sebastián Luján con una semana Y poquitos sí. días de anticipación eh, Para ir a combatir A Estados Unidos, mm -hmm. a Texas Y bueno, Sebastián Luján Se presentó de la mejor manera Y como nos tiene acostumbrado Lo llevó por delante eh, sí, sí, A base de experiencia lo fue bueno Le fue cerrando los caminos A, a Mellingen y, y pudo concretar eh, ese nocaut Qué lo perfila ahora para tener esta esta posibilidad Seguro. de enfrentar a bueno a, a Mike John. Eh, no es una empresa difícil ni tampoco fácil. Eh, Pero vamos a ver cómo cómo se desarrolla ese combate. No se entrega nunca, Sebastián. Hay algún no. Nunca se entregó Jamás. Hay algunos análisis ya de ese combate Y dicen que le ven muchas posibilidades Nosotros tenemos el corazón puesto en Sebastián Luján Que eh, con sin Luis duda. Parpaceli lo hemos tenido un montón sí. de veces aquí Ha salido eh, antes de irse a Estados Unidos Ha salido para nosotros uh -huh. y, y bueno, no tenemos el corazón puesto en Sebastián Luján Pero bueno, colegas de, de Buenos Aires Que no tienen esa afinidad con, con el uh -huh. Rosarino eh, Le ponen muchas fichas a, a Luján Eh, ellos saben sí, de sí. que Luján eh, eh, ha combatido con Margarito en su mejor momento y lo llevó por delante en los cuatro o cinco primeros rounds sí. eh, y después tuvo, bueno eh, fue superado por un, un Margarito, un gran campeón en ese momento en categoría claro. welter sí, sí. y que ¿Y en no? base a ese combate eh, dejó una gran amistad con el técnico Ajá, de Margarito claro. con el grupo de trabajo de Sebastián Luján que le da la posibilidad Eh, bueno, en su momento de ser sparring, sí, de Margarito sí. En la que después le saldría ese combate con, eh, Casti con Castillo, con el mexicano uh -huh. Y que ganara también Sebastián Una muestra más de que cuando el pugilista muestra coraje este, Muestra que puede dar espectáculos Hay códigos, eh, Luis, en el boxeo sí, sí, eh, Cuando, bueno, la top rank eh, lo llama Sebastián Luján Con una semana de anticipación Para enfrentar a un Mark eh, Hasson-Melligen invicto eh, que estaba en ascenso, ellos saben que va de perdedor y que le está regalando muchas cosas. Entonces cuando el boxeador gana y sale bien parado, bueno, también hay esos códigos que dicen, bueno, este boxeador hizo esto, le tenemos que dar esta claro. chance. No se la dan fácil porque lo, lo van a enfrentar no, a un Mike Young Que también viene en ascenso Pero le dan cartelera, Pero le dan claro, una buena bolsa me Le dan parece que mostrarse Y en una vela Son las cosas de nivel Claro, porque tenemos en el, en el fondo justamente a Margarito Cotto Nada más y nada menos y eh, Por eso digo que me parece que todavía Se conservan ciertos uh -huh. parámetros Positivos en el boxeo mundial uh -huh. Que eh, Le hacen bien a, a, a esta actividad y le hacen Del boxeo Pero eh, cosecha el que siembra para bien. Claro, por eso sí. yo nombraba a Sebastián Andrés Luján, a Maidana, sí, sí, sí, sí. a este chico Lucas Matisse y a Sergio sí, Maravilla sí, Martínez, que van a ser siempre programados porque tienen clarito que por sobre el cuadril en el, en el cuadrilátero, al margen de tener pocas posibilidades de ganar, tiran y tiran y ponen el alma y el bagaje boxístico que tienen y se convierten en figuras programables. Porque ahí está la posibilidad también de ganarse el dinero, el sustento. Claro que sí, ¿Eh? claro que sí. Eh, en Puerto Rico, Susan Wagner, una inglesa de 41 años, va a ser la rival de la chica oriunda de Will, de la Tutti Jessica Bob, en la previa de la presentación de un pequeño gigante, como es Iván Calderón. Claro que sí, esto va a ser eh, este próximo sábado, Luis, y va a estar no. eh, televisado eh, por Teis Sport. Eh, Teis Sport Quien eh, tiene hoy por hoy La pantalla, bueno, una de las principales Pantallas del boxeo sí, sí, sí. a nivel nacional Tenemos la posibilidad de ver Teis Sport eh, Combate Space eh, Junto a Marcelo González uh -huh. Y a Juan Abraham Larena desde Estados Unidos eh, También vos tenés Un, un par de en, en, en el cable tuyo que, ¿Cómo es el canal que vos siempre el, me nombrás? El canal, Golden. Canal el, Golden. el canal Golden Ahí veo boxeo Ahí de, directamente desde los Estados Unidos O, o diversos lugares de ...de México, ¿no? Y en realidad unas peleas electrizantes... Este, ...y le ponen esa pimienta a los colegas periodistas Al mexicanos. mejor estilo mexicano. Sí, sí, sí, al mejor estilo. Bueno, te doy el resultado... Sí. ...el bonaerense Yamil Peralta Jara de 91 kilos... ...fue eliminado en las semifinales de la competencia de boxeo... ...de los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011... Sí. ...al perder por 13 a 9... ...con el cubano Lenier Eunice... ...pero en la jornada del martes 25... ...esto fue el día de ayer... Sí. Eh, ...en la cual, bueno... ...la chaqueña Paola Benavides... Eh, ...51 kilos... ...también cayó en esta instancia... ...contra la canadiense Mandy eh, Buhol... ...por eh, 12 a 8... ...y bueno... Las Peral... dos peleas... ...ah, las viste... ...no solamente que, que esperé... ...ansioso y con ganas de, de, de ver un triunfo... ...de, de, de un compatriota... Eh, lo que sí volví a confirmar Que el boxeador argentino Tiene que entender Que hay que tirar eh, Las circunstancias En las que, la que pierde Peralta Es igualdad de puntos Pero fueron a cronometrar La cantidad de golpes que tiró uno y otro Y ahí es donde pierde el combate ¿Mm? Ahí es donde pierde el combate Bueno Luis, eh, como sí. es habitual Aquí en Boxeo Planeta eh, Tenemos la posibilidad de charlar Bueno, un lujo en este caso, sí. vos me pediste una voz femenina Claro, porque y... vos imagínate, Ya charlamos con Sergio Víctor Palma Con el artillero Velasco Con Marcelo Domínguez el otro día que presentaba el libro Pablo Sarmiento desde Hemos Estados Unidos Hemos charlado con Pablo Sarmiento desde los Estados Unidos Hemos charlado con este Guajardo Pero eh, usted con... me pedía una voz femenina eh, sí. Y yo le traje sí, una voz dije... de, de, de primer nivel Y una voz conocida Porque es la voz femenina eh, De, de Teis Spor sí. eh, Alguien que la apodan La Ragazza Eh, ¿Cómo te va Silvana Carcetti? Damián te saluda de Boxeo Planeta aquí de Rosario. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Damián y bueno, a todos los oyentes. Eh... La verdad es que tengo eco, no sé por qué, pero bueno, me escucho... Acá por lo te, que estoy te, te escuchamos bien, eh, Silvana. No, eh, bueno, estoy mal. Eh, Estoy con eh, mi compañero aquí en Boxeo Planeta, Luis Parpaseli, te va a saludar. Eh, Silvana, muy buenas noches. Eh, Luis Parpacelis, mi nombre y apellido. Hace más o menos 40, 50 años que estoy pegadito a la actividad de los puños y no sabés la alegría, la satisfacción enorme eh, poder tener en vos a una periodista con la idoneidad que manifestás cada vez que, que te vemos a través de torneos y competencias y que en realidad te has ganado un lugar de privilegio Eh, a partir de tu conocimiento y de una una apreciación que al menos con Damián en muchas oportunidades, por no decir todas, compartimos. Porque le gusta, le buscas costaditos a, a, a la esgrima boxística que enriquecen realmente a quienes eh, son aficionados y los refrescan aquellos que están abocados a la tarea del boxeo los que fueron boxeadores, los que son entrenadores y los que están haciendo los primeros pasos así que lo primero tiene que ver con esto este, y bueno, un gustazo tenerte en los micrófonos de Boxeo Planeta Bueno, muchas gracias Luis, la verdad que wow, unas unas palabras increíbles eh, Qué bueno que se pueda ver eso del otro lado y que se pueda sentir también eh, me gustó eso de la idoneidad Soy muy muy muy eh, apasionada con el trabajo que tengo realmente es un trabajo pero también es, es una pasión, le pongo mucho amor mucho de mí, mucho de mi personalidad también, y, y bueno me gusta que, que se pueda ver eso reflejada, ¿no? Eh, Silvana, ¿por por qué esto del boxeo? que yo por ejemplo a veces no puedo describir cuando me preguntan ¿por qué te gusta el boxeo? ¿por qué vemos algo que no podemos describir del todo de cuando hablamos de boxeo y lo defendemos y lo seguimos? Eh, tan apasionadamente mira, yo eh, en un momento también me cuestioné lo mismo eh, co cómo describir lo que se siente y la verdad que me, no sé, me remite a decir que es intransferible, es una sensación mm -hmm. que solo la pueden eh, entender eh, la gente que que, que realmente le llega ¿no? Eh, no ¿Algún sé, no, no, no, ¿algún es, pariente lo, lo que cercano trans... que haya boxeado Que haya estado vinculado a la actividad? Bueno, no, en mi caso no En, la, en absoluto Ajá. Eh... Pero por ahí pues te, veo, te, tiempo... veo te, subís, te veo Que te subís te te veo que subís al rin Cuando vas al exterior También veo que vas a los gimnasios te, te querés prender en los guanteos Me parece que tenés un poquito También un costado de boxeadora, Silvana Bueno, yo empecé como boxeadora Sí, sí, sí. sabemos eh... Después, bueno a, a, Al mismo tiempo estaba haciendo periodismo deportivo Y después puede fusionar las dos cosas. Está bien. Eh, hace ya un poquito más de 10 años que estoy en ese ambiente y recién el año pasado me enteré que mi abuelo, cuando vino de Italia, el papá de mi papá, era fanático a hacer boxes, de boxeo y iba a la Federación Argentina de Box a ver peleas. Pero eso me lo tenían escondido mi familia, <risa> porque cuando yo empecé a entrenar no les gustaba nada. Y eh, claro, como todo de deporte. Sí, sí. Eh. Y, y bueno bueno ahora me ahora les gusta no porque me ven del otro lado Está. Está. pero bueno no, no la verdad es que no cero experiencia eh, familiar ning ning ning no nadie, nadie nadie hizo la práctica menos o sea no profesional y tampoco mater Silvana un gusto que, que sí sí Tuviste la posibilidad de estar en, en la pelea de, bueno, de Nonito Donaire y Omar Narváez. Eh, fuiste una privilegiada, estuviste pegadito ahí, te hemos visto. Eh, ¿Qué opinión tenés de ese combate? ¿Qué te dejó ese, esa gran velada, Silvana? Bueno, en principio decirte que a mí Donaire me gusta desde hace más de 3, 4 años. Sí. Y vengo teniendo que es uno de los mejores boxeadores del mundo, mejor que y... Y no te digo Floyd Mayweather, pero bueno eh ahí. ahí pesándole los colones. eh es más, hemos querido también que, que Floyd porque Floyd es totalmente un soberbio, tiene la arrogancia y la soberbia que Dexio le demanda mm -hmm. pero a mí Norito me gusta muchísimo Es eh, si yo tuviese que, que enseñar boxeo, museo, lo, lo, lo pongo ahí en los videos para, para aprender de él es un museo muy simple eh y hace todo bien. Quedó deslucido porque adelante tenía a Omar Narváez que es un boxeador muy inteligente y sabe resolver mucho eh, sobre la marcha no sobre el combate. Sí, sí. Y también supo darse cuenta que estaba en inferioridad de condiciones. Eh, se dio cuenta que no es lo mismo eh, vivir en Argentina, entrenar en Treleu y pelearse en, eh, la mayoría de las veces en una par a vivir en Estados Unidos tener otro nivel de competencia eh, en cuestión de, de entrenamiento, ¿no? Otro tipo de exigencia eh, todo primer nivel, clase A más y, y se sintió eso más que nada el rodaje eh, quizás narraba agarrarlo eh, en el, lo, no digo el ocaso de su carrera, pero sí en los, los últimos años, con varias lesiones a en su mano claro eh, Inonito Nonito, está eh, tres veces campeón, o sea, campeón en tres coronas, pero está en ascenso todavía, es muy joven y creo que los encontró ambos en, en distintas etapas de la carrera de cada uno eh, la verdad que yo creé que en el noveno o en el décimo salto hubiera creado algo, hubiese hecho algo distinto como para eh... Utilizar ese pelea como vidriera, al menos, porque en definitiva como vidriera no le sirvió, porque no gustó, no en general no gustó que, que sea tan defensivo, claro. si bien no no hizo la gran Iván Calderón, no no, no escapó el combate, eh, se, se puso enfrente a ver cuán fuerte era, sí, pero sí. Lo, eh, consiguió deslucirlo a Nonito, eh, no fue su mejor noche y eso es eh, responsabilidad de Narváez, claro que sí. pero creo que no se atrevió a, so a soñar más me, me me quedo con esa frase tan tan eh, rica desde el punto de vista periodístico eh, no se animó a, a, a soñar más Eh, que es lo que yo charlaba con Damián que, que sentía como que Omar en la cuarta vuelta siente una mano muy fuerte me parece que le temió al nocaut, es muy humano, pero de cualquier manera yo esperaba que aún en esas ventajas que él daba, como vos muy bien decías y comparto eh, debió haber dejado Eh, por lo menos una semillita Como para que lo vuelvan a tener en cuenta Pero lo que expresó boxísticamente Omar eh, No le va a permitir reiterarse En, en, en, en la programación de, de festival en los Estados Unidos Que sabemos muy bien le gusta otro tipo de, de boxeador no De, de la talla de, de Maravilla Martínez Del chinito Maidana O de Lucas Matisse O del mismo Sebastián Luján Nuestro coterráneo Que son quienes se brindan por el espectáculo este, me, me gustó esa parte No se atrevió a soñar un poquito más A ver, eh, más que nada de, de si es humano o no, eh, Omar es muy calculador. Sí, claro. él creo que se protegió. Y, sí, y se protegió para su, claro. sus próximas eh, peleas, ¿no? Sí, como te lo En los dos últimos años que le quedará de carrera, eh, prefirió llevarse un, una derrota por puntos ante uno de los mejores boxeadores del mundo a perder por un acabo en el quinto salto. Eh, en el negocio es más malo no, pero no. hay que ver cuál era realmente, o sea, por ahí se sintió también que el nivel general de los Estados Unidos no era para él en este momento de su carrera claro. entonces eh, si le servía o no arriesgar un poco más no sé, esa es una decisión que eh, la tenía que tomar ahí arriba del ring y es muy difícil eh, también creo que era ¿no? era muy difícil que que pudiera Omar soltarse un poco más y, y, y trabajar eh, se lo veía inmenso sí, se, se lo veía inmenso, muy rápido y creo que se resguardó un poco también para lo que queda de su carrera eh, eh, en, el, no... sí, en el cuarto salto sufrió, sufrió y sufrí yo también <risa> y con sí. toda la gente con la que estaba sí. y, y, y creo que ahí él vio su, su, sus limitaciones, ¿no? Silvana, eh, sí. ¿qué significa para bueno para alguien que lo apasiona este deporte eh, estar eh, bueno justamente en ese mítico estadio en el Madison Square Garden? Eh, ¿Qué significa para vos haber estado ahí? Fue increíble. Eh, no fue la primera vez que, que iba a Estados Unidos, pero sí a Nueva York sí. y, y estar en, en, en un combate tan especial, ¿no? Con, para mí Omar mi, madre, mi ídolo argentino y en frente tenía mi música que más me gusta una cosa media sí, sí. Eh, extraña de sensaciones encontradas eh, periodísticamente increíble porque pude aprovecharlo en, en muchos aspectos eh, afianzar muchas relaciones con la top Rank que ya los había conocido en Dallas y, y en Los Ángeles y fue increíble algo que yo no lo soñé cuando empecé A, a trabajar, ¿no? Eh, lo veía muy lejano. Pero bueno, eh, poco a poco soy la fiel responsable única de que se me estén dando estas cosas. Nadie me ayudó. No, seguro. Segur. Silvana, eh, danos un panorama del boxeo femenino. Qué que linda coincidencia que, que una periodista de, de, de tus quilates... Este, coincida en estos tiempos en que el boxeo femenino en la República Argentina ha ganado un lugar de privilegio, un sitio realmente ganado a partir de, de, de, de chicas por demás interesantes. Cuando hablamos de eso, hablamos de Jessica Marcos, hablamos de, de, de la Tutibop, Bob, todo esto con la apertura de Marcela la Tigresa Acuña. ¿Cuál es tu opinión? ¿En qué, en qué lugar estamos? ¿Por qué se, te parece que se dio esto? Eh, con respecto a, a los hombres en proporción hay menos cantidad de chicas que realizan la eh, práctica es cierto y y totalmente directamente proporcional a la cantidad de campeonas que hay uh -huh. ah. eh, es totalmente meritorio creo que la mujer es más comprometida con todo lo que hace no solamente en esta disciplina ah bueno qué bomba oh, sí, que sí. nos tira sí. la sí. ragaza eh. nos tira una bomba sí es la verdad no. y es más nada también con su con su economía uh -huh. eh, Creo que la mujer cuando apuesta y arriesga algo Es muy consciente en la toma de decisión eh, Es bueno eso No veo ninguna mujer despilfarrando Mucha plata por eh, teniendo algo Que le haya costado tanto eh, Si bien es que las bolsas que se manejan Son distintas uh -huh. eh, Creo que la mujer es más consciente Con eso y, y, y se cuida más eh, Y sobre la calidad Creo que cada vez estamos mejorando mucho Porque Hoy Jessica Marcos es mucho mejor boxeadora que muchos hombres que, que militan en en actividad profesional. Muy, sí, coincido bueno. muchas sí. veces con esa apreciación. Sí, muy bueno. eh, hay chicas que pelean eh, cuando se las ve combatir, combaten, tienen la técnica de un hombre y realmente a las boxeadoras que vienen de, del exterior se les complica mucho porque pelean como como hombres y y además hacen guante con con hombres. ¿Vos lo sabes muy bien eso? Sí. Después también veo que hay una brecha muy grande entre el, algunas y el pelotón de las del fondo Ajá. Sí. No veo que haya un eh, un, un gran nivel general veo que hay algunas que son muy buenas, hay buenas y después hay que mejor cambiamos de canal Sí, ¿no? sí, sí dice sí, sí, que sí. Eh, la, la la chica aquí de la ciudad de Rosario, eh, Bermúdez, le dio mucho trabajo a, sí, a la Tuti Bob Sí, eh. sí, sí, una muy buena pelea. Lástima el fallo, Sí sí. porque pese a que Bob ganó, al otro día en vez de hablar de la pelea, eh, teníamos que estar todos repudiando el fallo que había claro. dado Juan, Juan Carlos Palmieri, ¿no? Sí, sí. Eh, pero fue una muy buena pelea y una muy buena presentación de, de Bermúdez, que no tenía... Eh, Nada para perder, por eso es que se le notó muy suelta y muy muy confiada. A mí me gustó mucho la la pelea que hizo, muy con mucha personalidad. No le pesó en ningún momento estar peleando por un título, y menos con Jessica Book que es digamos hoy la, la fiel representante del boxeo argentino. Bien, eh, te agradecemos tanto que hayas este aceptado esta entrevista por por el hecho de que nos interesa muchísimo... Eh, tener a, a las grandes figuras No solamente de los que se suben arriba del cuadrilátero Sino charlamos con los árbitros Charlamos con los con los eh, Protagonistas en realidad Pero la vez pasada me decía Damián que también estaba este, Gratamente sorprendido por, por tu aporte Además te manejas con, con Profesionales que descontamos Y lo notamos que te tratan muy bien Con Walter Nelson, toda la muchachada Que te acompaña en las distintas veladas Te vamos a molestar en alguna que otra oportunidad Pero bueno, esto no tiene que ver con la demagogia, ni con la obsecuencia, ni nada que se le parezca. Eh, en la actividad, así como faltan entrenadores, como en otros tiempos, eh, y te lo dice alguien que a los 18 años se escondió en un baño para escuchar Paul Fugin y Colino Loche este, a las 8 de la mañana, este, está bueno que una mujer acompañe en la apreciación. En esto del arte de pegar y no dejarse pegar Así que un beso grande Que, que continúes así Y que por supuesto sepas que en la constelación De periodistas como Carlito Cirusta Y toda la muchachada que conocemos este, Estás en la primera línea también Bueno, muchas gracias, es un placer sí. Un honor, les pido disculpas porque Estoy en el tren tampoco estoy hablando eh, No, eh, no, eh, no qué, pero ha salido no ¿en, qué zona, ¿En qué zona vivís, Silvana? Ahora no sé ah. <risa> Estás más viviendo en la casa de mi novio que que en mi casa ah eh, bueno yo nací eh. en, en Visavos pero eh, vivo en Devoto está bien pero eh. ahora vivo en Loma de Zamora ¿sí? <risa> está bien <risa> bueno Silvana eh, bueno muchas gracias te agradezco que que, que hayas y todas las no bueno, por favor y te invitamos a que te metas en el blog también sí señores sí, señor, eh. trip bueno, sí, y eh, pueden llamar cuando quieran eh. bueno. Bueno, a partir de mañana vamos a estar bajando este este programa, eh, bueno grabado en nuestro blog en www.boxeoplaneta.blogspot.com y te invitamos eh, Silvana a que lo puedas escuchar. Muy amable, muchísimas gracias y bueno, eh, un cariño para para todos los docentes y para todo el equipo de Boxeo Planeta. Bueno, muchísimas gracias, un abrazo de Vox. Ha sido la colega, una periodista de lujo, Silvana Carcetti, aquí por Boxeo Planeta en la 88.9 Radio Gran Rosario, provincia de Santa Fe. Planeta. Muy bien. Cerrando esta edición número 59, un lujo. Eh... Estamos ya, claro, en, en, en los tramos finales. Tenemos que tirar todo lo que tenemos, ¿eh? porque si no, no marcamos puntos en la tarjeta. Fue un gustazo el diálogo con Silvana Carsetti colega de torneos y competencias. Como le decía, usted eh, me lo pidió y usted lo tuvo. Bueno, lo y una hubo. voz femenina. ¿eh? ¿Eh? Pero más bueno. que nada para, para Luciano Ahora... Ploner y los muchachos del gimnasio, para Enrique Sánchez y el Niaró, para toda la muchachada del boxeo. Eh, ellos saben que siempre le vamos a tener reservada una sorpresa de alguien que sí, hable sí. de la actividad. Bueno, cerrando, Luis, eh, sí. tenemos, como bien decía Silvana, va a estar combatiendo Jessica Latut Latutibop, eh, lo vamos a estar viendo por, por Tays Sport, eh, y bueno, ya comentamos lo que fue eh, lo de los Panamericanos en Guadalajara uh -huh. 2011, seguramente nos va a quedar ese análisis que te invito en nuestro programa número 60, Luis, que, que me comentes esa apreciación que me decías respecto de la pelea de Rogelio Rossi, en sí. la que perdiera eh, por nocao en, en sí. un bueno en un nocao bastante y, y, y duro algo un que susto. le costó y a un mí susto. también me dio un susto me dolió sí, mucho sí. porque Rossi había estado eh, bueno siendo parte de Boxeo Planeta y se había ido con una ilusión muy grande el Cuti Barrera también claro. eh, vamos a tratar de, de informarnos de bueno de cómo llegaron cómo están claro. eh, Porque él dijo que iba a tratar de salir sí, sí, sí. ya con el título en la cintura, pero bueno, vamos a tratar de, de conseguirlo a Rogelio Rossi y que nos cuente cuál fue su experiencia y bueno en qué estado se encuentra. Yo eh, la recuperación fue muy buena porque Rogelio Rossi se prepara siempre de la mejor manera. Eh, vamos a tratar también por ahí de cuenta. Por, sí, sí, por ahí Silvana Carsetti decía una cosa que es muy sí. cierta, ¿no? Le faltó el rodaje de pelear afuera. Claro. Eh, a Omar Narváez y también al pequeño Rossi. Bueno, vamos a tratar también de, de ver si nos comunicamos con Néstor Lluria, quien fue parte de la comitiva que viajó a Alemania junto claro. a Mario Arano, y quizás él de primera mano nos esté dejando toda la apreciación de lo que fue sí. eh, esa pelea en bueno en Alemania. Eh, si estás del otro lado, Enrique Sánchez, sabes que Cristian Díaz tiene que salir por los micrófonos de Boxeo Planeta y, por supuesto, eh, si tenemos alguna de las fotitos, la vamos a subir al blog, este previo al combate del 9 de diciembre. ¿eh? Eh, y, por supuesto, recordamos que se suspendió la presentación que iba a hacer en Citibel, que es en los alrededores de la Ciudad de La Plata. Bueno, muy bien, Luis. Eh, esto fue Boxeo Planeta desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina, aquí en la 88.9 Radio Gran Rosario. Gracias por todo.